Últimos días para anotarse en el programa de becas estratégicas Manuel Belgrano. Este viernes finaliza el plazo de inscripción para acceder al programa nacional de becas estratégicas Manuel Belgrano. La iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación es para promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de grado y pregrado en ocho áreas de políticas públicas consideradas clave para el desarrollo económico del país. Las áreas son petróleo, gas, minería, computación, e información, medio ambiente, logística y transporte, alimentos y energía. Si les interesa, pueden conocer los requisitos y realizar la inscripción a través de www.argentina.gov.ar barra educación barra becas. La duración de la beca será de 12 meses con opción de ser renovada hasta por 3 años para carreras de pregrado y 5 años para carreras de grado. Ante cualquier duda o consulta podrán enviar un correo a becasbelgrano.gov.ar empezarán a vacunar a personas menores de 60 años en la provincia. Ayer se confirmó la partida del quinto vuelo de Aerolíneas Argentinas a China en busca de nuevas dosis y ahora el Ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, confirmó que la provincia comenzará a vacunar a personas menores de 60 años. Escuchamos al Ministro Provincial. Alrededor del de 95% del personal de salud, el 84% mayores de 70 y el 80% mayor de 60 con comorbilidades. Este hito se está completando, con lo cual las próximas vacunas que empiecen a llegar, eh, que no sean las, las Sinopharm, sino que sean para otras otras eh, personas que no tienen vacunas, colocadas aún, primera dosis, eh, ya empezamos a incluir estos nuevos hitos, porque estamos completando y nos van a sobrar vacunas para empezar menores de 60 con comodidad. Un servicio que informa más cerca. Solicitan que los trabajadores municipales sean esenciales para recibir la vacuna. Ayer falleció otro trabajador municipal de COVID. Esta nueva pérdida alertó más sobre la salud a todos los empleados. Darío Alfonso, dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata, solicitó que el personal sea empleado como esencial y reciba la vacuna contra el coronavirus. Ya hay un pedido hecho a varios funcionarios de la municipalidad para que los trabajadores sean incluidos para recibir la vacuna como esenciales. En este grupo entrarían empleados de la Guardia Urbana, Control Urbano, inspectores y todo aquel personal municipal que trabaje en las calles. Personal municipal médico no estaría incluido porque ya está incorporado en la campaña de vacunación. El cielo está despejado en la región. La misma para hoy es de 10 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.